estos últimos días han vuelto a matar a líderes indígenas. Ese acuerdo pudo ser un seguro de vida y no quisieron firmarlo. Perdimos la oportunidad de proteger de manera concreta vidas de mucha gente y yo creo que el Acuerdo de Escazú está en el marco de la mejora de los estándares ambientales. Tocaba un tema fundamental como es el tema de los defensores, la garantía de sus derechos. Creo que el próximo Congreso tiene un rol importante porque Esto se ha quedado a nivel de la Comisión y lo que se tendría que hacer nuevamente en el próximo Congreso es archivar este tema y volverlo a debatir y pasarlo al pleno. Entonces ahí hay un rol del Congreso próximo que será el responsable de la ratificación siendo el Bicentenario y estando en un escenario donde el Bicentenario nos recuerda las deudas históricas que tenemos en el país esto tendría que ser un pendiente a resolver. Tenemos una deuda histórica con las poblaciones indígenas, con sus territorios, con el ambiente que defiende tendría que ser el escenario como para promover nuevamente el debate y la ratificación de un acuerdo que de ninguna manera es lesivo para el país ni para su soberanía y que por el contrario protege vidas de ciudadanos, ¿no?